Este año ha sido clave para la puesta en marcha del trasvase j u c a r v i n a l o p ó Se ha conseguido abaratar el precio del agua y firmar ese convenio con los usuarios y ministerio para explotar los desembalses en los próximos 10 años, a cambio de reducir de forma progresiva la extracción de agua de los acuíferos. Ocurría en 2022, pero el malestar entre los agricultores ha saltado al comprobar que las restricciones se están aplicando para los regantes de la provincia de Alicante y no Para los de Murcia. Pues bien, para entenderlo, hablamos con el presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopol, a l a c a n t i l l a y el Consorcio de Aguas de la Marina, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Y a h o r a v o e l u a n d acabe... Muy buenos días, Ángel. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien,、eh, ¿qué está pasando con las restricciones? ¿Por qué los acuíferos、eh, en, de Alicante, de la provincia de Alicante, No, los, no pueden extraer agua los agricultores de Alicante y, en cambio, esas restricciones no aparecen en Murcia. Bueno, esto es un, un efecto, ya llevamos casi ocho años de la mala planificación hidráulica de este país. El plan hidrológico del Jucas hace un plan de reducción de los c a u d a l e s de los aquíferos. y el pan de sobra pues no lo dice tanto con lo cual es un problema ya ya o sea, la Junta Central ya lo, lo ha dicho、eh, al presidente de la Confección de Sobra y del j u n c a e r que es un problema de la Dirección General del Agua de Madrid porque tiene que coordinar los los ojismos compartidos que se llama es decir la, las bolsas de agua subterráneas No saben que encima hay una galla política y está en un lado y en los dos. dos... Pero bueno, esto es u n a más. La Junta Central ya ha r e c o r r i d o totalmente el plan del de Júcar y, y ha hecho las alegaciones convenientes. Y bueno, esperemos que, que se actúe、eh, adecuadamente. Eh, vosotros habéis alegado para que esto no suceda, pero. ¿De qué forma? ¿Para que las restricciones estén tanto en Alicante como en Murcia o para que todavía no lleguen esas restricciones de extracción de agua de los acuíferos? Vamos a ver, la Junta Central, ya aparte de alegar al baño al de Júcar, hemos puesto un recurso contra el Dice Administrativo contra el plan de actuación de los acuíferos en Alicante, con lo cual serán los tribunales los que, lo que tengan que, que decidir. Y eso sí que no tiene, no tiene recorrido. O sea, es ilógico que una balsa、eh, subterránea que nosotros hemos alegado convenientemente con estudios técnicos pagados de nuestro bolsillo, que es una más igual、eh, en Villena, en Yecla o en Jumilla, pues que unos tengan un plan para reducir y otros no. Porque si en el picante reducimos las sustracciones, Lo, lo que hacemos es beneficiar a Murcia. que eso. Yo creo que hay soluciones técnicas para los dos sitios. Y yo y creo que en la sensatez y en la planificación ideológica correcta, pues、eh, se llega a, a un acuerdo. ¿Y qué solución proponen ustedes? Pues,、eh, no, ya lo hemos propuesto por escrito. ¿no? Y es así: o sea, los acuíferos hay que pararlos. sean de Murcia, de Alicante, a u n que sea. Y hay que meter aguas superficiales para,、eh, para la subexplotación. Y claro, no podemos llevar agua de salada, la jumilla, la villena, la yecla. Hay que hacerlo con los t r a b a j o s que tenemos y los recursos que hay superficiales que los hay. Nos falta, falta conocimiento y, y tenerlo políticamente. En estos momentos, en 2023, los desembalses del Júcar al Vinalopó ya están funcionando? Vamos a ver, en este momento le、eh, va a dar la primicia. a c a b o de firmar el acuerdo con Aconet, que es la empresa estatal que pone en marcha el t r a s b a s e Júcar al Vinalopó, para traer este año、eh, 18,5 kilómetros a partir. De hoy, o sea, he acabado de firmar ahora y. v a m o s e l agua v e n d r á la semana que viene, pero va a llegar、Alicante、a l i c a n t e agua de Jucar a partir de la semana que viene. Y de, esa, de esos 18 hectómetros, ¿cuánto pertenece aquí a la SA de San Enrique, a Elche? Bueno,、eh, nosotros tenemos un, un hectómetro cúbico、eh, y cuando más adelante、eh, tenga las instalaciones. Conectada, Que es otro plan que estamos reivindicando, pues llegar a San Pascual y otras entidades. En fin, otra el momento, la única que tiene conexión es la de la Unidad. Bien, ¿y cuál, va, cuál es el precio estipulado al final? ¿Se、si、ha podido conseguir rebajarlo?、Eh, el que negociamos ya hace casi siete meses es 0,24 céntimos e l metro c u e i c o Pues esta es una buena noticia. Y en cuanto a los acuíferos, con o sin restricciones,、eh, ¿cuántos están en estos momentos sobreexplotados? ¿Cuántos、eh, siguen todavía abiertos? En la provincia de Alicante hay、eh, seis, seis acuíferos sobreexplotados. Y el plan, por supuesto, de los a g u a de Júcar, es parar、eh, esos acuíferos de extraer agua y consumir el Júcar. Concretamente en la zona de San Enrique, que también está. Pondón de las nieves,、eh, azte,、eh, albatera y demás, pues eso es el acuífero de la s i e r r a c r e i e n t e donde vamos a parar de, de extraer agua de puzos y consumiremos de joca. Pues muchísimas gracias por explicarnos cómo se encuentra esta infraestructura reivindicada desde hace más de 500 años、eh, aquí en Elche y que por fin se pone en funcionamiento. Gracias, Ángel. 503 años. Hizo el día de la recesión, 27 de mayo, 603 años, 1420. Son muchos siglos. Gracias por、eh, intentar que sea una realidad esta reivindicación histórica. Gracias y lo, lo, lo iremos profesionando. Gracias a todos y, y a vosotros por v u e s t r o interés. La Glorieta, con r o s m a r í Alonso.